Mujeres con historia La protagonista de esta noche se ha convertido en breve tiempo gracias a las redes sociales, en un icono ...en un símbolo de la resistencia pública y de la justicia... ...en defensa de las mujeres y los homosexuales. Los jóvenes la han adoptado y frases como... ...no estoy de acuerdo... ...o la imagen con la corona en la cabeza con el nombre de notorius RBG... ...empatizando con el popular rapero Notorius B.I.G. Llenan estanterías con merchandising de camisetas, tazas... ...y toda clase de artilugios y objetos en homenaje a esta jurista incansable porque Ruth, de la que algunos dicen que no se puede letrear verdad, sin Ruth es una jueza norteamericana que lleva peleando por la igualdad ante la ley de hombres y mujeres toda su vida Una persona con una trayectoria profesional de más de 50 años luchando que ahora está a punto de cumplir los 86 años el próximo 15 de marzo y ahora recibe el cariño y homenajes varios como un documental de la RBG o la película que se acaba de estrenar Cuestión de Género, protagonizada por Felicity Jones en el papel de la jueza Hinsburg y Armie Hammer como su marido Martin Hinsburg. La verdad es que la popularidad de esta singular mujer... ...puede confundir al público pensando... ...que tuvo muy fácil su carrera como abogada... ...pero nada más lejos de la realidad... ...cuando ella comenzó a estudiar en la Universidad de Harvard... ...estaba casada y tenía una bebé llamada Jane... ...a su marido, Martin Higsburg... ...le había conocido en el instituto donde ambos estudiaron... ...y ahora se preparaban juntos para ser abogados... Martin lo haría especializándose en derecho fiscal y ella terminaría haciéndolo en discriminación de género. En la Universidad de Harvard, Ruth tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano porque su marido cayó enfermo. Con determinación, no solo no se amilanó a tener que cuidar de él y de su bebé, sino que también asistía a sus clases de derecho y a las de su marido. A Martin le detectaron un cáncer de testículos y tuvo que guardar reposo para recuperarse de las diferentes operaciones y también de la quimioterapia. En la universidad ni que decir tiene que la presencia de mujeres pues era una rareza. Eran los primeros años en los que la Facultad de Derecho abría sus puertas a las féminas y éstas debían demostrar por qué habían sido elegidas quitando la plaza a un varón. Soy Ruth Bader Ginsburg. ¿Y qué hace usted aquí, señorita Ginsburg, ocupando una plaza que podía haber sido para un hombre? Eres la persona más inteligente que conozco. Demuéstraselo. Tanto Ruth como Martin lograron sacar sus dos primeros años con las mejores calificaciones pero los créditos de la universidad había que pagarlos y ambos dos comenzaron a buscar trabajo A Martin le salió un puesto en un bufete de Nueva York y Ruth solicitó al decano de Harvard el traslado de su expediente para terminar la carrera en la Universidad de Columbia pidiendo, eso sí, que le dieran la acreditación de los dos años terminados en Harvard. Sin embargo, el decano se negó, alegando que debía terminar la carrera allí porque los abogados de Harvard se debían a una reputación. Al final, Ruth se marchó junto a su familia porque no podía permitir que su marido volviera a enfermar. ...una vez convertida en abogada... ...con las mejores calificaciones... ...y distinciones de ambas universidades... ...se propuso encontrar trabajo en algún bufete... ...y lo que encontró... ...fue... ...que se le cerraba... ...una puerta... ...tras otra... ...algunos no la querían... ...por su origen judío... ...otros porque al ser la primera de su promoción... ...indicaba que era... ...un poquito dominante... ...otros le preguntaron que... ...si pensaba tener otro bebé... ...y algunos la mandaron a realizar las pruebas de secretaria. La semana pasada me dijeron que las mujeres son muy sentimentales para ser abogadas. No puedes rendirte. Un entrevistador me dijo que el año pasado habían contratado a una mujer... ...y que cómo iban a querer tener dos. Es, ¿Estás enfadada? Bien, úsalo. También le dijeron que no podían contratarla porque sus mujeres eran muy celosas no es que fuera una super belleza pero de joven resultaba bastante atractiva siendo menudita de cuerpo y de altura y con unos ojos muy inquisitivos la pobre, hasta allí, poquito a poco, se tiró bastante tiempo hasta que le salió un trabajo como profesora de derecho la asignatura que impartiría era discriminación sexual y la ley todos tenemos que ponernos a estas leyes nada, una no, no me You Pero Ruth no era feliz. No le habían dejado ejercer como abogada ni un minuto y en vez de ser ella quien cambiara el mundo, se estaba limitando a formar a generaciones de estudiantes para que algún día alcanzasen ese sueño. ¿Sabes qué, mamá? Si quieres tú quédate ahí sentada con tus alumnos hablando de lo mierda que Oye, es ser mujer. Pero eso no es un movimiento, ¿vale? No es un movimiento si os quedáis todos sentados es un grupo de apoyo sí. en esa diatriba de amargura e impotencia interior se encontraba cuando su marido le presentó un caso irrefutable de discriminación por género, donde el protagonista era un hombre, la ley presume que la cuidadora debe ser una mujer esto es discriminación por razones de género contra un hombre Entonces el juez se equivoca. Señor Mars, se equivoca la ley. El asunto era que un hombre soltero había contratado a una enfermera para que le ayudara a cuidar a su madre cuando él se iba a trabajar. El sueldo de la enfermera lo intentó deducir de su declaración de impuestos y fue penalizado por Hacienda. Hacienda. Si en vez de un hombre hubiese sido una mujer, no le habrían puesto ninguna multa. Pero al ser un hombre no podía porque la ley indicaba que los cuidadores solo podían ser mujeres. De ahí la discriminación de género. El caso no era muy relevante, pero sí la excusa perfecta para que Ruth intentara reivindicar el cambio o ampliación de esa ley. Hacer ver al tribunal y al gobierno de los Estados Unidos que existían muchas leyes, al igual que esa, que eran discriminatorias por cuestión de género. Hay 178 leyes que discriminan por cuestiones de género. Hay leyes que prohíben a las mujeres hacer horas extra. Tenemos que poner nuestras tarjetas de crédito a nombre de nuestro marido. No podemos trabajar en las minas. ¿Para qué trabajar ahí? Eso no importa. Deberíamos tener el derecho. Su cruzada particular, su marido fue el cómplice perfecto argumentando los datos sobre Hacienda. También obtuvo el apoyo de Dorothy Kenyon, otra de las grandes abogadas activistas en pro de los derechos de la mujer. Fíjese en su generación, están tomando las calles, reclamando el cambio. Y obtuvo la colaboración de la Unión de Libertades Civiles, uno de los grupos más reivindicativos con los cambios sociales. Si bien en el último momento la Unión de Libertades Civiles, al ver que el fiscal del Estado ponía toda la carne en el asador para barrer las pretensiones de Ruth, recularon por miedo a que el asunto les estallaran las manos. Vas a perder Ruth y cuando lo hagas hará retroceder el movimiento feminista 10 años. Tú no vas a decirme cuándo rendirme. A su esposo y su cliente, al que el gobierno intentó callar con una indemnización, siguieron adelante con el caso y contra todo pronóstico, ganaron. Estás preparada para esto. Llevas toda la vida preparada para esto. El argumento del fiscal del estado era que si cedían ante la petición de Ruth el orden natural de las cosas, la tradición de la familia, el cuidado de los hijos, iban a sufrir un golpe tan grande que podrían dejar tambaleando la sociedad norteamericana. Por su parte, Ruth argumentó que el cambio social ya había llegado a las calles, que lo único que debía realizar el tribunal era crear un precedente que no discriminara a nadie por cuestiones de género, Porque se lo debían a sus hijos, se lo debían a las futuras generaciones. Los Greensburg ganaron el juicio, pero la lucha de Ruth no se quedó ahí. Desde ese momento se convirtió en la paladín de la justicia para cambiar las leyes de género inconstitucionales. Todos tenemos que oponernos a estas leyes, una a una. Esto tumbará el sistema entero de discriminación. Sus batallas fueron múltiples. En 1971 logró un hito sin precedentes. El Tribunal Supremo dictaminó por primera vez que tratar a una mujer diferente a un hombre violaba la Constitución y era ilegal. Sus increíbles logros fueron justamente premiados cuando en 1980 el presidente Jimmy Carter la nombró jueza del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, cargo que ocupó durante 13 años. Después sería Bill Clinton, quien en 2003 pensó en ella para ejercer como jueza del Tribunal Supremo, el mismo tribunal al que había ganado en otras ocasiones. De ese modo, Ruth se convirtió en la segunda jueza en la historia del tribunal y en una de las voces más liberales, porque votó a favor del aborto, contra la pena de muerte y también a favor de los derechos de los homosexuales. El año pasado, con 85 años... ...dimitió del Tribunal Supremo... ...después de una mala caída... ...su pequeño cuerpo... ...lleva peleando y ganando la batalla... ...desde 1999... ...a un cáncer de colon... ...y a otro de páncreas... ...desde 2009... ...esta luchadora... ...lleva guerreando desde los años 70... ...cuando cofundó en 1972 la sección de derechos de la mujer dentro de la Unión Estadounidense por las libertades civiles. ¿Qué le iba a decir a ella en los años 60 cuando ningún bufete se atrevía a contratarla? Que acabaría siendo el adalid de miles de jóvenes luchadores que, al igual que ella, quieren cambiar el mundo. Ruth Bader Hinsburg es una defensora de los cambios graduales en vez de los cambios radicales y la verdad es que esta fórmula le ha salido muy bien Sus colegas la respetan, ha sabido mantener la templanza a lo largo de estos años y captar la atención de miles de seguidores que admiran sus argumentos contra las decisiones del mismísimo Tribunal Supremo, consiguiendo logros insospechados. La palabra mujer no aparece ni una vez en la Constitución de los Estados Unidos. Tampoco la palabra libertad, sentido. Su imagen icónica con su moño y sus collares de encaje a modo de cuello para la toga son emblemas característicos que están dando la vuelta al mundo. En cuanto a su familia, su marido terminó falleciendo en 2010 por culpa del cáncer. Su hija Jane ejerce como abogada y su hijo James, a quien tuvo al poco de llegar a Nueva York, es músico. Ella dice que no quiere renunciar al cargo vitalicio de jueza y que mientras pueda seguirá dando su opinión. Los audios que habéis escuchado pertenecen a la película Una cuestión de género que os recomiendo porque está basada en hechos reales y es parte del legado de nuestra protagonista de hoy, Ruth Bader Hinsburg, a quien cariñosamente llaman Kiki. Kiki es una auténtica paladín de la igualdad y la justicia sin discriminación de género en Estados Unidos. something, boy, aren't you tired trying to fill that void? Yeah.